Existe una gran dificultad para entender de qué se trata esta cuestión de los, de los ayunos, cómo sobrellevar los ayunos, para qué sirve un ayuno, cómo tiene que ser visto un ayuno, cómo se llega a un ayuno. ¿sí? Entonces surgía como punto fundamental, realmente como un punto destacable dentro de este tema, por sobre encima de cualquier otro punto, algo que comúnmente no se dice cuando se habla de ayunos y de alimentación que aquel que no pudiera llegar a un ayuno previamente, pudiendo haber estado ante los alimentos con aquella misma actitud que él tiene que sobrellevar un ayuno, el ayuno no le serviría de nada. Un ser no puede llegar al ayuno, el ser no puede llegar a ayunar si primero él no llega a tener una actitud de equilibrio ante la comida. Aquel que encuentra en el ayuno una vía de escape un justificativo para controlar sus impulsos todavía instintivos, animales, compulsivos ante la alimentación, ese no puede hacer ayuno. Porque un ser, cuando se encamina en conciencia por un ayuno, es lo último que tendría que estar haciendo, es pensar en la comida y padecer el ayuno como si fuera un castigo. Y un ser que todavía está en condiciones de estar frente a la comida, deseándola como un cachorro, deseándola instintivamente, impulsivamente. Es un ser que todavía no llegó a una condición, no llegó un, a un relacionamiento con la comida equilibrado, elevado. Y el ayuno es encaminar la conciencia a una otra forma de alimentación. No es encaminar la conciencia a más de lo mismo. Porque nadie ayuna para encontrar una fuente de alimento como aquella que va a encontrar en los alimentos materiales. El ayuno sirve para proponer al ser, ofrece al ser la posibilidad de ir al encuentro de un alimento superior, sutil. El ser que ayuna tiene que tener la condición de haber comprendido en profundidad que al prescindir de alimentos por una cantidad de horas, por un tiempo, por un lapso, él va al encuentro de una otra posibilidad que es recibir un sustento sutil, diferente. Entonces, hasta que no puedo estar reconociendo ese sustento sutil y diferente en la comida misma, de nada serviría que ayune. Entonces, primero tengo que lograr una verdadera condición, una actitud ante la comida, una verdadera actitud de reconocimiento de lo que la comida está ofreciendo y para esto ya tengo que tener trabajado, ¿qué tipo de comida estoy seleccionando? Porque cuando comemos un alimento de baja vibración, esa baja vibración se pega en nosotros, pasa para nosotros. Entonces, aquellos que comen alimentos de baja vibración, no sirve que hagan ayunos, porque por más que ellos no probaron un bocado, verdaderamente no probaron un bocado, Durante un ayuno, ellos no podrían abrirse un sustento más sutil a un alimento más sutil. ¿Por qué? Porque no hay compatibilidad para ese alimento sutil que brindaría el ayuno. Ellos no estarían en condiciones de hacer ese trabajo. Entonces, primero tengo que hacer un verdadero, un verdadero laboratorio alimenticio. Tengo que encontrar aquella alimentación que tiene que ver con esa instancia de mi existencia. Tengo que reconocer realmente en qué condiciones estoy para comer qué cosa y sacarme de la cabeza cualquier prospección, cualquier análisis, cualquier deducción o cualquier de decisión que tuviera que ver con una ilusión respecto a lo que yo merezco como ser humano. En realidad todos los seres humanos merecen una alimentación superior, pero perdieron la capacidad de aceptarla. Esa capacidad fue eliminada paulatinamente a medida que se identificaron con la alimentación de cadáveres, con una alimentación llena de químicos, con una gran cantidad de cosas que hoy la humanidad consume masivamente, incluso pensando que según la calidad de esos alimentos, sea cadáveres o químicos, según la, la calidad del cadáver o del químico, de turno están comiendo bien. ¿sí? Cuando sea que el cadáver esté en mal estado, esté en perfecto estado, no están comiendo bien desde un punto de vista interno sea que el químico sea de, del mejor labio, laboratorio, de un laboratorio clandestino, no están comiendo bien, porque lo que están ingiriendo está tentando contra aquel proceso etérico que se tiene que restablecer, porque acá la mayoría tenemos todo ese proceso etérico absolutamente en desequilibrio. ¿eh? Entonces, el ser para llegar a un ayuno, primero tiene que haber llegado a una condición evolutiva respecto al alimento mismo. Entonces ahí él puede, guiado internamente, abrirse a una expresión diferente de sustento. Porque un ayuno es una forma de sustento diferente. Es alimento el ayuno y es un alimento sutil que el ser no puede recibir si el primero no vino haciendo una adaptación para entrar en contacto con ese alimento, para poder procesar ese alimento, porque este alimento sutil necesita que haya bases sutiles en la conciencia del ser, capaces de procesar, de abrir las puertas del campo de la existencia del ser para que ese alimento ingrese. Cuando el ser tiene una vibración baja, cuando él todavía tiene una relación inestable con el alimento, cuando come instintivamente, con glotonería, compulsivamente, él no tiene ningún portal, simbólicamente hablando, para ofrecer a ese sustento sutil que ingrese y que haga lo que todo alimento tiene que hacer en nosotros, que sostener aquella esencia de vida dentro de un campo de existencia hasta que la esencia interna disponga que de ese campo de existencia tenemos que retirarnos.